Mamamos el rock desde la cuna, en sus múltiples interpretaciones. Lo atravesamos con el funk, pero nunca pensamos que la historia se termina ahí. Los solos que hacemos son partes fundamentales de nuestras canciones. Lo más importante es divertirnos mientras tocamos y transmitir esa diversión y, fel y felicidad con Mustafunk. Es momento de entrevista cultural. En una tarde descalza, en este caso, estamos en comunicación con Agustín Petinato, el bajista de Mustafunk. Agustín, ¿nos escuchás? Todo bien, acá andamos. Me alegro. Eh, comentanos en principio, sabemos que tienen una fecha en pocos días en la ciudad de La Plata Comentanos cómo se preparan para esta fecha Y bueno, mínimamente las informaciones para la audiencia Dale, eh, estamos con muchas ganas porque hace bastante que no tocamos en La Plata Y mm -hmm. la verdad que nos, nos gusta mucho porque siempre hay un, una onda muy, muy cálida y, y la gente se copa, la verdad que se, se recopa Desde la primera vez que fuimos siempre la mejor eh, Y nada, estamos presentando el labor de Chamanic el nuevo disco, y uh -huh. la idea es tocar muchos temas del disco nuevo, algunos seguramente del disco, del disco viejo, creo que la fecha emp empieza a las 23 horas, Eso. igual eh, está toda la info en, en el Facebook que uh -huh. es Mustafunk, después en YouTube hay videos de todo, pero si entran al Facebook Mustafank, Mustafunk, eh, dice todo, en Lucumba vamos a tocar con patas sucias ahí va, nos esperamos buenísimo, comentanos si te parece un poco cómo nace Mustafán cómo las influencias, sabemos que son varios en la banda, sabemos que como lo comentaba más o menos al principio lo hacen por una cuestión de diversión para, para poder contagiar también esa diversión y, y el gusto que ustedes hacen hacer la música como un poco eh, trabajaron las influencias para llegar un poco a este, a este funk con mucho ritmo, con muchas variaciones y con sobre todo también muchos solos eh, eso No, básicamente nos conocimos de, de otras bandas cuando éramos bastante más chicos, en, en Moreno, ya debe hacer siete años que tocamos. Uh -huh. y, y nos gustaba mucho, por ejemplo, con, con Serafín, que es el guitarrista, eh, íbamos a ver a la banda de, de Agustín del Turco con la hermana, con Camila, el negro tenía otra banda de reggae, y como que éramos fanáticos de nosotros, entre nosotros, ya antes de tocar. Eh, claro. Después de eso... Por una o por otra cosa empezamos a tocar, pero como, como zapada, o sea, nunca hubo un, algo de decir, vamos a hacer esto, vamos a ir por acá. Y la verdad que lo disfrutábamos mucho, pasábamos muchas horas, muchas veces por semana tocando, empezamos a hacer bastantes temas, empezamos a conseguir fechas, y después, bueno, cuando vimos que, que la cosa la cosa iba bien y la pasamos bien y a la gente le gustaba y todos nos, nos divertíamos, empezamos a laburarlo en serio. O sea, siempre ocupó un, un lugar fundamental en nuestra vida la banda. Claro. Pero bueno, hace, hace un par de años de la salida del primer disco ya directamente es como el, el proyecto principal de nuestras vidas, ¿no? Y cómo es para ustedes siendo la mayoría jóvenes, eh, sabemos que hace algún uno o dos meses estuvieron en Vorterix eh, en vivo ahí tocando y también entrevistando, a, entrevistándose. Eh, ¿Cómo es para ustedes también siendo tan jóvenes el reconocimiento que están teniendo tanto de los medios, pero también de la gente, ¿no? ¿Cómo cómo se trabaja eso? Eh, ¿Se creen la verdad que pueden ser vivir de lo que hacen? O sea. Porque muchas veces a, a, a la gente, viste, le gustaría ser músico, le gustaría hacer tal cosa y demás, pero es muy difícil llegar eh, de, de una que requiere mucho trabajo, mucha mucho ensayo y demás. Pero ¿cómo es para ustedes, no? Ya estar en esa instancia en donde ya entiendo que viven ya de esto eh, y pueden, digamos, darle todo el tiempo que ustedes quieren a, a lo que más les gusta hacer. Más o menos, igual. Hay un, hay un poco de eh, mito con eso. O sea, nosotros <risa> dedicamos full time a, a la banda, pero... No, no, no vivimos de la banda. Ahí si va, está bueno. La banda, eso. Estaría bueno. Lo que estamos haciendo es, eh, es la banda nos está dando, gracias a ahora a la gente que está yendo y a cómo nos está yendo, eh, nos, nos permite autogestionar muchísimas cosas, uh -huh. hacerlos totalmente independientes eh, y cosas que no podríamos haber hecho si no, si no tendríamos ese apoyo de, de la gente que nos va a ver. Básicamente eso, y, y, y que tratamos de dar una vuelta de rosca a todo porque todo cuesta muchísimo y ahora con cómo está el las cosas, la cultura y el arte es lo último a lo que se le da bola de parte del gobierno y no vas a recibir una mano jamás, uh -huh. así que eh, todo es gracias a la gente y a eso, y a, a, al ser algo que nos gusta muchísimo, eh, invertimos el tiempo que nos queda cuando no estamos laburando o estudiando para, para darle con todo a la banda. Sí, tratamos igual, a ver, eh, yo soy profesor de música, el turco es profesor de Ahí música, va. pero por ejemplo Camila laburó en una veterinaria, el negro eh, laburaba buscando fugas de gas, Serafín claro. ahora está laburando de Luthier, pero nada, igual es como que es algo que, está, que estaría bueno que pase vivir uh -huh. de eso, pero no nos vamos a poner eso como objetivo principal. Claramente. El objetivo principal es que la banda crezca y que nos conozca cada vez más gente y seguir viviendo momentos como los que nos está dando. Claro. Eh, vos bien comentabas recién que en la Ciudad de Buenos Aires la cuestión de la cultura, y sobre todo cuando hablamos de cultura independiente o autogestionada, es bastante atacada desde el, desde el mismo gobierno. Eh, no sé si sabrás, imagino que sí, que en la Ciudad de La Plata en los últimos meses también han sucedido sí. una seguidilla de, de clausuras y demás. Sí, es lo de pura vida, que es un claro. lugar clásico y que se están, están echando las pelotas mal. Mal, mal. Eh, mal. Por ahí, digamos, una apreciación de vos, que un poco lo comentabas, pero profundizar, viste, en esto, como, como ustedes, no solamente ustedes como Mustafank, sino como artistas de, de, de, de, de, de la música popular, independiente, autogestionada, o el nombre que queramos ponerle... Eh, mm -hmm. Cómo se puede trabajar esto, ¿no? Porque sabemos que de alguna manera el que tiene las definiciones es, es muchas veces el gobierno en el, la Ciudad de la Plata, así como vos decías en pura vida, clausuraron. Nos pasó, nosotros estamos en el Olga Vázquez, otro centro cultural, también nos han clausurado y así ha habido una seguidilla de, de centros de estudia, de centros culturales, cultural. perdón, eh, por ahí. Como ustedes, como artistas, eh, piensan encarar esto, si lo charlan, si no lo charlan, si se reúnen con otros artistas, si hacen fechas en colectivo o, o eventos. Eh, por ahora no, por ahora siempre la verdad que hay muchísima gente que nos da, nos da una mano eh, Mustafán que ya es una familia, no uh -huh. somos nosotros nada más los que tocamos Ni Nacho que es el manager, ni Dani que es la prensa O sea, es una familia de gente que, que cada vez somos más y que nos da una mano Sin pedir nada a cambio muchas veces Y eso no, nos ayuda muchísimo Pero nada, por ahora es, es tratar de, de, de sortear eso la mala onda que viene claro. del gobierno, de la manera que podamos tocar en lugares que, que, que estén buenos y que, que la gente tenga el mayor acceso para ir. Eso es lo, lo más importante. Agustín, y más allá de esta fecha en La Plata, ¿qué planes tienen para este año? digo ¿Tienen pensado una gira por algún lado? ¿Tienen un par de fechas en Capital? ¿Cómo viene la mano? sí Sí, ahora la idea... Bueno, después de La Plata ya la semana que viene nos vamos a tocar a San Nicolás y a Santa Fe. Eh, después vamos a tocar, el otro fin de semana vamos a tocar en XLR en San Miguel. Después vamos a tocar en agosto en el Auditorio Este, en un festival solidario por el Día del Niño. Después tenemos fechas en Capital, eh, que la verdad que creo que tenemos en septiembre, octubre y noviembre en distintos lugares de Capital, confirmadas. Después tenemos eh, Rosario, tenemos también en septiembre. No, la verdad que tenemos bastante. La idea es tocar... Eh, ...donde más se pueda, sobre todo eso, ¿viste? El, el, todo lo que es el sur, la plata, eh, uh -huh. el oeste, el capital y, y provincias y de interior del país... ...es como nuestro nuestro sueño, nos encantaría viajar y, y tocar por ahí. Bien, eh, ya saben que ahora tienen las puertas abiertas para cuando quieran venir de vuelta a La Plata... ...a Lolga Vázquez, organizamos una fecha y pueden eh, por primera vez tocar en este Centro Cultural... Eh, te agradecemos la comunicación Agustín, si, si tenés en mente el precio de la entrada para este viernes Me mataste, ahí sí me mataste No pasa nada, no, no. si querés repetir los contactos eh, así la gente sí. se fija y ahí de última se, se organiza cada uno ¿no? En Facebook básicamente Mustafunk y si no en Google también Mustafunk y sale todo, Twitter, Instagram, eh, YouTube, Facebook, todo, está todo Buenísimo Agustín, muchas gracias por la onda, eh, nos vamos a ver el viernes seguramente, vamos a estar ahí aguantando, haciendo el aguante desde abajo, saltando un poco y disfrutando de un buen funk. Dale, buenísimo, buenísimo, Los esperamos. Dale, abrazo, mucha mierda para el viernes. Gracias, nos vemos.